Lo que queremos, estamos eh, antes que nada ciudadanos, es que nuestro país vaya avanzando y vivan sus ciudadanos cada vez con más dignidad y con todo lo que merece un, una persona para ser feliz. Hasta salud, eh, estudio, trabajo, etcétera Todo esto se ha ido consiguiendo en estos últimos años bastante asimiladamente y con mucha pero hay visibilidad, hemos sido testigos porque nos han invitados convocados consultados y acompañados y dado respuestas en lo institucional también, porque las abuelas dependemos del Estado para que las cosas salgan porque si no se interpecen. Así que yo con eso digo todo. Sí. Ahora, este uno de los candidatos promete la continuidad y la garantiza y doy fe Y el dice que hay que mirar para adelante, olvidar el pasado, y hay más que los derechos humanos al recurso. Entonces la acción de eso es clara. Ese es el resto a la que se da inteligente, pensando en ellos, en su familia, en su futuro, sabrá elegir.